Este lunes 3 de junio, las radios comunitarias de Farco volvemos a gritar: Ni una menos. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa Seguí la transmisión especial de una nueva jornada de lucha del movimiento Ni una menos. Una cobertura nacional con corresponsales en vivo en todo el país. Desde Villanos Radio de Villa Carlos Paz, una producción especial del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ni, ni, si ni una menos, ni una menos. Escúchanos a través de tu radio comunitaria en Farco Porque vivas y libres nos queremos Porque juntes somos revolución Porque juntes somos revolución Ni una menos cabrón, ni una menos